¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de La Locomotora del Rock. Esto es The Culto Radio Show a través de www.deculto.cl y a través de una extensa red de radios en Chile que nos retransmiten en distintos horarios información siempre contenida en The y también... En una magnífica red internacional que nos hace sonar en México, en Colombia, en España y también en los Estados Unidos. Una nueva semana y también una nueva chance de conectarse de forma directa con los sonidos fundamentales del mejor rock chileno independiente de exportación. Esto es, de culto, la locomotora del rock chileno independiente. Esto es lo que sonará hoy en... De Culto Radio Show, la locomotora del rock Ajusta tus audífonos, aprieta tu cinturón Que aquí comenzamos a toda velocidad con De Culto Radio Show Esta semana presentando a Yoho, Háblame Sucio, Surfing Caramba, Los Jotes, Orate, Franklet, Libera 2.0, Maleza y como si lo anterior fuera poco, Cuarta Vía Bienvenidos a De Culto Radio Show Una locomotora de sonidos incombustibles. Esto, es, esto es, esto es, esto es, esto es. De culto con Marco Campo. El pasado año fue el año absolutamente redondo para Yoho, quienes lanzaron Todo se devuelve su esperada nueva placa que ha tenido una alta rotación en los medios nacionales. En algunos signs también con muy buenas críticas por parte de la prensa especializada. Pero más allá del tema de la prensa especializada, lo visceral del tema es que a la gente, a los fanáticos, el material les ha parecido muy interesante. Y haciendo honor a eso es que la banda ha trabajado seriamente durante mucho rato, un largo rato, un largo periplo para llegar hasta lo que hoy es yo -Ho, una de las bandas más sólidas de la escena independiente nacional. Basados en un rock and roll bien directo, con cierta influencia de los Studies, en decir que podemos hacer las cosas de manera sencilla, pero ojo, hacerlo sencillo no es fácil, hay que saber hacer las cosas bien y YoHo ha logrado encapsular... Dentro de esta placa que se llama Todo se Devuelve Una buena dosis de rock and roll directo, canciones rápidas Con cierta vocación radial y una puesta en escena muy efectiva y muy electrizante Revisando el disco y para darle un respiro también al single que fue Todo se Devuelve Es que hoy día queremos escudriñar parte del nuevo material Y que funciona muy muy bien Esto es Yoho abriendo de culto con Zorra Petarda Bye. Independiente Nacional en De Culto con Marco Canto. Si quieres que tu banda suene de culto, debes escribirnos a contactodeculto.com. Para todas las necesidades y consultas, es el correo que está habilitado para todos y cada uno de ustedes. Contactodeculto.com. La siguiente banda es Háblame Sucio que Nos ha sorprendido gratamente Y um, hemos catapultado el, band el nombre de esta banda Como uno de los nombres interesantes Dentro del escena independiente Como de las nuevas bandas O de la nueva camada de sonidos Que vienen a refrescar el circuito independiente Háblame sucio Tiene una fecha bien importante Que va a ocurrir el próximo miércoles 4 de abril En la Batuta En Plaza Ñuñoa en Jorge Washington 52 Un lugar ampliamente conocido Por el circuito independiente chileno Que es algo así como el templo máximo Así que en la batuta va a ser el lanzamiento del de single y video de Callejero Style, que es lo más reciente de Háblame Sucio, una banda oriunda de San Joaquín, que está trabajando muy seriamente, han desarrollado un sonido muy, muy interesante y que se basa en el rock and roll más directo y honesto, sin mayores pretensiones y con una muy buena dosis de desfachatez. La banda presentará el próximo 4 de abril un video que ya se está trabajando, que lo puedes encontrar colgado en las redes sociales de su más reciente single que se llamará Callejero Style y que propone a esta banda dentro de un formato en blanco y negro muy bien logrado. Hay un Advance de 30 segundos que ya está colgado en las redes sociales. Lo puedes encontrar ahí. Háblame sucio, van a estar el próximo 4 de abril. En La Batuta Imperdible, esto es Callejero Style, el más reciente corte de Háblame Sucio en la locomotora del rock chileno independiente. En Chile hay una amplia fuerza con respecto a las bandas de Psycho Billy, de Surf y de Rockabilly, sin duda que Surfing Caramba es una banda que va en la cabeza con respecto a este movimiento, se fundó en el año 2001 en Santiago de Chile y de ahí no han parado más, es una banda que por estos días se está promocionando Navegando la Tormenta, que es sin duda su trabajo más emocional de este trío que alinea con 666 con Lemus y con Pollito Warrior una banda que ha sabido hacer un trabajo bastante dormida y que ha logrado una gran credibilidad dentro del medio que es súper exigente del Psycho Billy, del Surf es una banda que además ha viajado prácticamente por todo Chile tocando y mostrando su propuesta navegando la tormenta tiene la particularidad de ser un álbum bastante rápido y que además engancha rápidamente eso es muy bueno dentro del disco Hay un tributo a Pato Mans, para quienes no conocen a Patricio Mans dentro de las fronteras chilenas, es sin duda uno de los más famosos cantautores representantes de la llamada Nueva Canción Chilena, quien después de la dictadura militar en el año 1973, la fatídica dictadura de Augusto Pinochet, fue exiliado hacia Cuba, vivió también en, en Suecia, en fin, en muchos países. Pero antes de irse exiliado, Pato Mans ya había escrito una de las... En, de los episodios más relevantes de la música chilena en el año 1965 1966, aproximadamente cuando lanzó Arriba de la Cordillera, una canción que apareció editada en el exitoso disco Entre Mar y Cordillera de Pato Mans un eh, hitazo de la década del 60, obviamente de la nueva canción chilena bueno, Surfin' Caramba toma esta canción que se llama Arriba de la Cordillera y la transforma en su clave absoluta que es el surf rockabilly Y vaya que funciona bien Un gran tributo a Pato Mans Por parte de una gran banda chilena Esto es Surfing Caramba en The Culto Radio Show Con Arriba de la Cordillera Era Surfing Caramba con Arriba de la Cordillera un sentido tributo a Pato Mans por parte de esta banda que continúa promocionando, navegando la tormenta que es su más reciente disco. Saludos y fuerza a Surfing Caramba, una banda que es bastante itinerante. Siempre están viajando y lo mejor, tocando. Ideal. Vamos directamente a revisar a los Jotes, una banda que estuvo detenida por un par de años, entre el 2008 y el 2009. La banda estuvo absolutamente en silencio. Pero el año pasado, en el mes de mayo, con un pequeño cambio en la formación, han vuelto absolutamente con todo. Han completado más de 30 presentaciones en distintas ciudades de Chile como Valparaíso, Rancagua, en su natal Talca, en Conce y también en Santiago, muchas veces con bandas como Hielo Negro, como Devil Presley, Dorso Flema y Doble Fuerza Argentina, entre otras. Bueno, después... ...de que se acabe el verano en Chile... ...la banda arranca el año tocando junto a Bonzo... ...están preparando una serie de presentaciones fuera de su ciudad... ...y están comenzando... Eh, ...ya a rotar bastante fuerte... ...tuvieron una fecha en Osorno, en el Antros Bar... ...tienen tres idas a Santiago... a estar tocando con Fiscales, con Carnaza y con Hielo Negro... ...así que se les viene bien movido el panorama a los Jotes... ...lo principal por estos días es precisamente... ...comentarles a ustedes y presentarles además parte de su nuevo disco, que será el tercero de la banda, y que tiene un advance que se llama Nada va a detenernos, que es en parte como una suerte el leitmotiv de la banda por estos días, que está absolutamente de vuelta y para su fanaticada es sin duda una muy buena noticia, pero además es una lírica muy potente que calza bastante bien con los agitados días que se viven hoy en día, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero cuando la gente comienza a darse cuenta de cosas y finalmente nada la detiene. Esto es Los Jotes, el culto radio show con nada va a detenernos. De Culto. Más reciente, nuevo, nuevo. Este es el estreno de la semana en The Culto Radio Show. Buenas noticias sin duda por estos días para la magnífica banda Orate que ya están de vuelta con El Ave Madrina que es su más reciente disco. Yo, ustedes saben, me he declarado absolutamente fan de esta banda hace ya muchos años y me gusta cuando el trabajo se consolida de buena manera. Porque por estos días han podido registrar y colgar a través de las redes sociales su más reciente single que aparece en formato de video llamado Llámame Orate. Un video que fue grabado en enero de este año por un equipo de amigos de la banda que son Tiro Fijo Producciones con Pedro Olivari quien dirigió y además hizo cámaras. Vicente Redondo que ayudó con la dirección de fotografía y también con cámara. Por lo tanto fue mucha gente la que trabajó en este video Que estuvo además complementado por Juan Edwards Que es el vocals y guitarra dorate Que como es fotógrafo también eh, metió cierta influencia en la dirección Y en la fotografía del video que está muy bien logrado Y que fue registrado en el, las bodegas de Cinesur Ex sombrería Girardi en el corazón de Providencia En la capital de Chile, Santiago Por lo tanto la invitación para que ustedes puedan chequear El nuevo video de Orate, Orate, Llámame Orate, lo puedes encontrar en YouTube, en Facebook está dando vueltas, es un muy buen video, así que si lo has encontrado, eh, ayuda a difundir a través de las redes sociales, esto es Orate con Llámame Orate.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 FM. Estamos en Santa Cruz Radio Alfa Omega 88.1 FM En Valdivia Síguenos a través de Radio Siempre 94.3 FM Coyhaique Radio Arcoiris 99.3 FM En Punta Arenas Estamos en Radio Patagonia Austral Plus 100.9 FM De Culto, Red Internacional En México Radio Estación 71 Y también en Boxon.com En Colombia Escúchanos En ICC Rock De ICC Cali.com En España Radio Marea Rock Y en los Estados Unidos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 Franklet es una banda de rock que se formó hace muy poco, pero ya tienen un primer disco y fue lanzado en formato digital durante el mes de marzo de este 2012, un disco que tiene nueve canciones, todas absolutamente originales y compuestas por Franklet, un disco que tiene cierta dosis de guitarras, sintetizadores, batería, bajo, experimentos raros como copas, como bolsas, alcancías, todo lo que pueda formar parte de un sonido que se puede amplificar por parte de la propuesta que entrega Franklet A través de letras que están en varios idiomas En español, en inglés, algunas en francés eh, La banda dice que les atrae bastante experimentar con distintos idiomas O con palabras o fonéticas mixtas Que sin duda al momento de escuchar el disco Que lo he hecho bastante durante estos días Genera para el auditor una mezcla bien interesante Y que habla de que una, es una banda bien jugada Por lo tanto, sin duda que es un muy buen trabajo, un disco que se registró, se grabó y se terminó en dos meses por los mismos integrantes de la banda en distintos lugares de Santiago y en algunos lugares fuera de la capital también. Fue grabado por la banda, mezclado por la banda y masterizado en Estados Unidos. Por lo tanto, digamos que el trabajo final, el resultado debe estar muy acorde con lo que la banda quería mostrar finalmente www.frankelet.cl para que lo puedan descargar porque está en descarga gratuita nosotros te presentamos un 2x1 escollante con Frankelet, esto es 7 y después boicot Frankelet por 12 en The Culto Radio Show Nosotros nos sobra rock La pregunta que todos nos hacemos es ¿Quién dijo que el New Metal estaba muerto, estaba extinguido? Yo creo que tuvo un proceso de cierto silencio durante algún tiempo Pero aquellas bandas que nacieron escuchando a Deftones o a Papa Roach por ejemplo O en Chile a Requiem Están más vivas que nunca Y generan discos que nos sorprenden Libera 2.0 es un proyecto que comenzó en el año 2006 con Gastón Agüero, quien compuso y grabó la totalidad de los temas, tanto en instrumentos como en voces. Y el disco lo lanzaron en el año 2007, con su primera canción que se llamaba De Cero. Pero fíjate que en el año 2010, y tras grabar varias maquetas y producir los antiguos temas, empezó la grabación de un primer EP. Pero, obviamente... Agüero se dio el tiempo para buscar a las piezas que darían la vida a Libera Que obviamente tuvo un par de remesones, unos terremotos, un par de tsunamis por ahí Y se arma Libera 2.0 que quedó compuesta con Gastón Agüero en guitarras y voz Pablo Valenzuela en bajo, Gerardo Muñoz en guitarra y Pablo Valderrama en batería Ahí aparece el primer EP que se llama Revolución Agüero estuvo por estos días haciendo la muestra de un nuevo cabezal de Line 6 que lo pueden ver por ahí en, en Audio Música o bien en las redes sociales donde está colgado también el demo que realizan junto a Catoni Carlos Catoni que también probó el Line 6 nuevo El asunto con Libera es que trae una muy buena dosis de cómo viene el New Metal nuevamente enfocándose desde nuestro país hacia afuera citando la influencia de Papa Roach como un tema prácticamente oíble Por ahí, Deftones también juega parte fundamental dentro de lo que los músicos pretenden entregar, pero sin duda que es una característica especial de Libera 2.0 que generan una identidad propia y un sonido bastante pro. Esto es Revolución con Libera 2.0 sonando en The Culto Radio Show. tiene fronteras las guitarras no tienen nacionalidad de culto radio show si quieres encontrar más información de Libera puedes visitarlos descargar el EP, conocer más de la banda en www.l1.cl www.l1.cl Ya que estamos hablando de New Metal, vamos directamente al agro para citar a una banda que grabó su disco hace ya algún tiempo, la banda se llama Maleza, el disco se llama Brote y fue grabado en los estudios Plags en La Serena y masterizado por Daniel de Belmar en Santiago de Chile. Bueno, estuve en La Serena ahora durante el verano, eh, viendo un par de cosas, hay cierta movida bien interesante que ocurre en La Serena, que también tiene... No sé si una rivalidad, pero cierto, cierto tema con la gente de Coquimbo, donde hay varios bares donde también hay muy buen rock. La Serena hizo un festival de jazz durante el verano, en la playa y en cuatro esquinas, que anduvo bastante bien, una banda de rock and roll muy interesante, un gringo que tocó un par de cosas para la gente de La Serena, estoy hablando de algo absolutamente usual para ellos, eh, pero no había tenido la posibilidad de conocer, por ejemplo, a Maleza, que es una banda de agrometal, que... Precisamente nace en la Serena, una banda que surge por la inquietud de defender y aprender a convivir con lo natural, que es algo que el humano de pronto está tan reñido, con lo humano-animal, con lo humano-vegetal, y lo humano con lo humano, el mundo y el humano básicamente se ha preocupado de destruir todo lo anteriormente nombrado. Esta temática y esta forma de vida es la que Maleza pretende repartir por el mundo con el fin de generar cierto grado de conciencia, con el daño al entorno. La banda dice que el film que los convoca se refleja para los oyentes por medio de las mezclas entre letras, atmósferas y una puesta en escena bastante potente. Bueno, les quiero invitar a conocer a Maleza, una banda que viene desde La Serena con La Noche Habla de Más. Es Maleza en The Culto Radio Show. <música> Para quienes aún no nos han agregado, yo les cuento que nosotros tenemos nuevo Facebook. El Facebook original es simplemente de Culto, pero tenemos un nuevo Facebook, lo encuentran en facebookcom The Culto Radio Show, agréguennos, porque así van a estar informados de cada vez que aparezca un nuevo radio show, los horarios en distintas radios en Chile, en México, en Colombia, en España y en los Estados Unidos. Así que todo bien. Si hay alguna radio en Chile o en algún otro país donde no se escuchen que quieran transmitir de culto, comuníquese rápidamente a contactodeculto.com La semana pasada le dimos la bienvenida a Radio Star en Copiapó. Po. Por fin estamos sonando fuerte en Copiapó. Un abrazo a todos los Copia Rockers que nos escuchan por allá. Hay grandes bandas como Mal de Pampa, Engranaje que viene de allá, Mar de Dunas. Qué talento que hay en Copiapó. Saludos a toda la gente de Copiapó. Lo que vamos a hacer ahora es revisar a Cuarta Vía, una banda que después de generar varios intentos fallidos de formar un grupo, aparece esta banda que se llama Cuarta Vía, que es como la cuarta opción finalmente de la banda por hacer algo, y aparece esto. Por lo mismo, el proyecto se llama Cuarta Vía, y cita las influencias musicales de sus integrantes, como Nirvana, Pearl Jam, Ramones, Alice in Chains, Black Sabbath, entre otras. Concretan la idea de la banda y se disponen a trabajar en las cuerdas, Para generar un proyecto serio La banda comenzó a ensayar bastante Y comenzaron a aparecer temas Y de ahí apareció también el primer EP de la banda Que se llama A ti te falta rock Que está compuesto por cuatro potentes temas Los cuales fueron A ti te falta rock, marionetas, sangre y odio Y también expectativas Temas que hablan de temáticas De las vivencias, de la discriminación El rock and roll entre otros Y que fue grabado en los estudios Rocking Alameda Y al terminar la grabación un par de integrantes deciden dar un paso al lado después de ya haber grabado el EP tras ese suceso la banda nuevamente queda con tres integrantes pero sin bajista pero finalmente ya están nuevamente con el lineup completo hoy en proceso de difusión de su demo A Ti Te Falta Rock la están tocando por muchos escenarios locales y son sin duda una de las bandas bien representativas de la comuna de Colina y una de las bandas con buena proyección que vienen desde allá Así que, sin más, vamos a escuchar a Cuarta Vía, que nos vienen desde Colina y nos van a, a mostrar esta canción que se llama Marionetas. Esto es The Culto Radio Show. hemos llegado al fin de este episodio de The Culto, quiero agradecer tu sintonía a través de nuestra red de culto en Chile en México, Colombia, España y Estados Unidos y obviamente agradecer a toda la gente que también nos está escuchando aquí en www.deculto.cl ayúdanos con la difusión del sitio a través de las redes sociales recomiéndalo a tus amigos y por supuesto agregar a más gente a través de The Culto Radio Show en Facebook bandas que quieran sonar como siempre Envíen su material a contacto de culto arroba, gmail, punto com. Nosotros les amplificamos, nosotros les hacemos sonar en muchas radios y por supuesto hacemos que tu música se escuche por más oídos a través de la locomotora del rock chileno independiente. Gracias a todos quienes nos escucharon y por supuesto la invitación es para la próxima semana en esta misma radio, en este mismo website. O donde nos escuches Abrazos Que estén bien Chao Nuestro recorrido Por la geografía sonora chilena Llega a su fin Marco Cantum Vuelve dentro de 7 días Para conectarse A esta vital máquina de sonido. Esto fue The Culto Radio Show La locomotora Del rock chileno independiente Hasta la próxima